de Zona Cero, que comienza ya mismo con Mado Martínez y con Manuel Carbellal, con Juan José Chezoro. La noticia de la semana ha sido, sin duda, el descubrimiento de ese exoplaneta que tiene rastros, rastros de lo que puede ser algo parecido o agua, Manuel. Bueno, y no solo eso, porque agua hay por todos lados. El universo está lleno de agua. Lo que pasa es que, en este caso, esta supertierra, como la han definido, porque tiene más o menos el doble de diámetro que nuestro planeta... Eh, no solo tiene las condiciones para tener agua en estado líquido, que es lo importante, sino que además estaría en la franja de habitabilidad de su estrella. Hasta ahí todo guay. Ya decimos, bueno, pues mira, parece que hemos encontrado un posible nuevo hogar, aunque está un poquito a desmano a, 101, a 100, más de 100 años luz de la Tierra, o sea, ah, no, nada. que en términos, astronómicos, en términos astronómicos, aunque es una barbaridad de distancia, no es tanto, ¿eh? No, pero si lo cuentas en kilómetros, sí, que a mí me da pocos, la risa, sí, porque sí, son sí. unos pocos. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Que está situado, eh, como muchos otros exoplanetas de los que se conocen, eh, muy cerca de una enana roja, lo que produciría una inestabilidad, una probable inestabilidad en su atmósfera eh, haciendo que esto que nos preocupa tanto a nosotros de las tormentas solares aquí en nuestro planeta, pues sea una coña marinera porque allí realmente sí pueden ser un, un problema verdaderamente grave eh, lo, lo que genere esa estrella y además hay otro problema y es que este planeta que se ha descubierto gracias a, a la revisión de las imágenes eh, localizadas con el telescopio Hubble por parte de, de los investigadores que han presentado ahora, esta semana salió en la revista Nature este descubrimiento, ellos deducen que una parte del planeta... Eh, la que está en la parte exterior, más alejada, eh, fuera de, de, de la órbita de su estrella, estaría completamente congelado, mientras que la parte que da a su, a su Sol eh, tendría unas altas temperaturas. Sin embargo, deducen que podría haber una franja en ese planeta donde sí podrían darse unas condiciones eh, para la vida. Es la primera vez que se encuentra en un planeta de estas características, pero dentro de dos años con el nuevo telescopio, el James Webb que está a punto de lanzarse con mucha más capacidad que el Hubble probablemente nos vamos a llevar dentro de dos años, si estamos aquí vamos a llevar muchas sorpresas 3000 exoplanetas eh, ya descubiertos este es el que más posibilidades eh, tiene de que albergue algo parecido a vida, eh, algún tipo de vida, el agua es eh, una característica que hace fundamental esa posibilidad, eh, Mado Martínez ¿Mado? Se ha sí. Boca. sí. El planeta. Perdona, es que... <risa> ¿Qué planeta? El exoplaneta. <risa> pero que me estás preguntando a mí ese tema, ¿no era de Manuel? Sí, pero creo que te estaba preguntando tu opinión. ¿Ah, que Me estabas preguntando si mi opinión. Podría... Perdona, perdona, perdona. Digo, pues si la acaba de exponer Manuel perfectamente. Si acabo de leer yo como, <risa> como la... Como, como buena antropóloga, ahí podríamos tener a lo mejor algún tipo de vida o a lo mejor nos podríamos ir nosotros. Si sí, conseguimos, si nos esforzamos un poco más y conseguimos cargarnos por este... La, por la distancia que has dicho, hay que salir temprano, ¿eh? Sí, yo creo que sí. <risa> claro, por no pillar caravana, Ahora más que, que nada. Sí, por cierto, Juanjo, por cierto, eh, estamos descubriendo a más de 100 años de luz de la Tierra, agua, pero es que aquí en la Tierra seguimos descubriendo cosas como, por ejemplo, la existencia de algo parecido a un meteorito, eh, a un mineral nunca visto en la Tierra, pero se ha encontrado un meteorito. Eh, sí, bueno, ha sido uno de los, de los objetos, eh, que de, los, de las piezas que se ha encontrado, los meteoritos siempre nos están dando un poco información, son un poco casi como telegramas que nos está enviando el sistema solar o incluso de otras partes, de otros rincones de de la galaxia y en este caso efectivamente se ha, se ha traído se ha, se ha localizado un meteorito que, que tenía una composición que no se ha encontrado en ningún planeta de, de nuestro sistema solar en principio entonces lo que se piensa es que realmente eso podría ser eh, los restos de algún planeta que se formó en el en algún lugar también en algún rincón de la galaxia y efectivamente bueno nota como digo una novedad eh, en ese sentido en ese material que, que tenemos Oye, déjame, es el... déjame apuntarme esto, sí. telegrama de la galaxia, es que me parece la definición más romántica y más bonita <ríe> sí, de un meteorito. Sí. que, bueno, es que Nosotros lo tenemos ¿Sí? como información, un poeta, sí. poeta, poeta cósmico. cósmico. Sí. 16 de septiembre, el día que acaba de comenzar, hace dos horas y 11 minutos, <ríe> el próximo viernes se producirá la invasión del Área 51. ¿O no? ¿O no se producirá? Ya se han cagado. A ver, cuéntanos Manuel. Pues que, que va a ser que no que ya a medida que se acercaba la fecha, esto era, esto era previsible. Eh, como ya, ya lo comentamos creo que la semana pasada, que el tema estaba empezando a inquietar a las autoridades de Nevada. ...porque se habían dado cuenta de que si realmente se recibía esa, esa cantidad de visitantes... ...no contaban con infraestructuras ni con logística para hacer frente a esa situación. Lo que ocurre es que una empresa que está relacionada con la convocatoria de este evento al principio pensaban que la cosa se iba a quedar en, en una broma sin trascendencia, cuando vieron que el tema iba para adelante y que empezaban a apuntarse primero cientos y luego algunos miles de personas dijeron, pues Tate, organizamos un concierto aprovechando la coyuntura un o sea, concierto ¿no? free para los alien y, y, y convocaron precisamente un evento que acaban de suspender hace un par de días la prensa de Nevada se ha no son unos cuantos de miles y cientos de miles de son millones Las Exactamente. Que se han apuntado y entonces ya se invasión, han dado cuenta ¿no? de que esto de rentabilizar aquella broma de Facebook con un evento musical y demás se les iba de las manos. El responsable de la convocatoria, digamos, que ha dimitido, que ha dicho bueno, hasta aquí llegamos, eh, precisamente se acaba de detener a dos youtubers que iban de avanzadilla para ver qué pasaba, y claro, se acercan a una instalación militar, y qué es lo que puede pasar, pues que te detengan. A mí me lo han hecho un par de veces, ¿eh? yo ya he pasado por la situación un par de veces. <risa> Pero no por lo mismo. Eh, bueno, más o menos, sí, bueno. porque también buscaba OVNIs. Sí, hombre, pero no es lo mismo. El caso es que se ha desconvocado oficialmente el evento, pero todos son conscientes de que la cosa no es tan fácil, de que hay mucha gente que se va a presentar allí, evidentemente no tres millones de personas, pero pa probablemente los entusiastas de las teorías de la conspiración de Nevada o, o de las cercanías se van a dar cita delante del de, de Área 51 y a ver qué pasa, va a ser libertad. Y también se van a acercar allí los que buscan, Mado Martínez, sexo con alienígenas, ¿no? Sexo con alienígenas. Yo es que creo que todo esto de ir a invadir el área, el área 51 y todo eso, aparte de que la gente tiene poca faena, es que realmente tenemos ganas de encontrarnos con alienígenas y que haya contacto por fin, pero es que parece ser que es que además el tema alienígena nos pone, y muchísimo, porque desde que se anunció todo esto de la invasión del Área 51, que iban ahí, ahí y tal, y más, sobre los grandes centros de detención y tal, pues han subido exponencialmente, pero digo exponencialmente, la búsqueda de, eh, de porno alienígena en Internet, según los portales de porno de, de Internet, Y... cualquier excusa es buena, vamos. Es que cualquier excusa es buena, es vamos. Más es más que es que que alienígena... no, yo yo sabía lo del butanero, lo de la zafata, pero porno Oye, alienígena es, eso, pero... eso es un poco cañilla, ¿eh? Pero sí, era, Oye, pues, no era como, butanero porno alienígena. Es, era es como como decía penumbra de plástico normal ahí las señoras. <ríe> es que el 2 de julio hubo un 217% en el en el aumento del porno alienígena y, y pasaron de De, de, de cero a 160.000 las búsquedas más... Eh, bueno, era fecundación alien. alien gente, sí. ahí, sexo alienígena. Pero, coños de alien. Pero o sea, ¿cómo es el porno alienígena? Alguien conoce el porno alien, alienígena eh, que, que nos ilumine. O, o sea, aliens embarazados. Son polvos estelares. Y, y, y crías de alienígenas. <risa> Como, y perdona, perdona, alien. amado, que no te estamos escuchando. Y, Somos y crías de alguien también buscan, alguien embarazadas y crías... Las mujeres son las que más buscan estas cosas, 33% más que los hombres, la edad es entonces Pero entonces, 18, que, pero entonces buscan el hombre alienígena para que las fecunde. Sí, ¿verdad? resulta raro porque los términos de búsqueda suelen ser femeninos, pero son las mujeres las que más buscan estas cosas, ¿vale? Y los que más los buscan además son los checos ah, y los argentinos. Pero, pero entonces el, el alienígena que pone en su perfil. Superman, soy de Superman, tal planeta. ¿Y mis características no, no, no, son no, no, estas no, no. o cómo es? No, no, no, no, no. no Es en los portales porno donde se ha detectado esta búsqueda exponencial, este aumento de porno eh, relacionado con, con alienígenas. Pero bueno, tienen que tener características especiales los alienígenas, el, el, mujeres sí, y hombres, digo yo. Pues hombre, el gentai el y el anime oriental tiene bastante experiencia en delimitarlos y en dibujarlos porque es bastante común eh, entre ese tipo de, de vídeos madre mía o sea que que congelados. entre entre el agua entre el agua del exoplaneta y el sexo alienígena y vamos como painos de vacaciones ahí de todas formas yo creo que esto se ha alentado mucho no sé si habéis visto el nuevo documental de Bob Lazar No. que acaba pues, es Bob Lazar es el que es inquietante, el ingeniero cuyas informaciones y cuyas sí, uno de los tuvo responsabilidad en el hecho de que se conociera el tema de edad 51 y se fomentara la idea de que ahí se guardaba algo. y ahora lo entiendo Claro, por eso vino lo del sexo alienígena. Tú sabes que a Bob Lazar, cuando se le desacreditó, fue porque se le imputó por su pertenencia a una red de, de prostitución. O sea, estaba como socio en un burdel, ahí cerca del área y uno, precisamente. A lo mejor de ahí viene lo del sexo alienígena. Pero acaba de, de emitirse un documental, creo que en Netflix, eh, 20 años después, que fue de Bob Lazar, donde se recoge toda la trayectoria... Él se sigue manteniendo en lo mismo, este tío aparentemente, aunque no, no, no se ha podido documentar, afirma que trabajó en el área 51, que vio naves de conforma discoidal, que él asegura que no podían haber sido de manufactura... Eh, terrestre, que no se podían haber fabricado aquí, se sometió al polígrafo en su día se, no, hay, es un es yo lo recomiendo el que tenga curiosidad por ver de dónde viene toda esta historieta del Área 51 y por qué se señala el Área 51 como el lugar donde están los extraterrestres, que se busque el documental de Bob Lazar. Oye, vale. pero mojaros, mojaros que a mí esta noche nada más que me estáis haciendo preguntas así de improviso, que me estáis dejando en blanco y tal y más cual, y yo quiero saber si alguno de vosotros o vosotras, tú Silvia, ahí, os acostaríais con un alienígena Hombre, yo, sí yo, yo tendría que ver muy bien qué tipo de alienígena Así <risa> si a bote pronto, yo pues sí no parece. me lanzaría lo loco. Hay ¿eh? cosas que no son de este mundo, Silvia. <risa> Yo sí se parece a Mónica Bellucci, como si tiene antenas y viene de verde. No, además, mira, bueno. puede jugar con tu cerebro, con lo cual tú te puedes <risa> imaginar lo que tú quieras. Ya, ya puestos, yo preferiría que jugase con otra cosa. Se puede elegir, pero bueno. Tú puedes ser una forma X y tú sí, estás viendo a, a Mónica Bellucci. Bellucci. Es que de verdad, es, Manuel vive ya en puedo los años 70 Mónicas y 80, Bellucci. ¿eh? Vive en los años 70 y 80. Pero, a ver, ¿no Mónica ves... Belucci está fantástica, no. pero, pero tiene setenta y pico años. Pero, Brunito, eh. ¿no ves que, que me han sacado en el nodo en el año 64 sí, sí, que ni había nacido? Yo me quedé allí. Es verdad, ya. es verdad. En, en el, nodo. el nodo del año 64 en el que estabas tú, ya salías viejo. Eh, exactamente, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Mónica Belucci era más joven. Juan José Sánchez Oro, el chico de oro que nos va a comentar ahora algo que se ha descubierto sobre los manuscritos del Mar Muerto los manuscritos del Mar Muerto, uno de ellos se, se fabricó siguiendo una tecnología desconocida para su época también es aterrestre, volvemos eh, a lo mismo bueno, por lo menos no, no se ha vuelto a repetir según parece, es un eh, todo lo que son los manuscritos de, de Qumran hay eh, varios cientos, aunque también están muy fragmentados, hay algunos muy peculiares por ejemplo, aquí hemos hablado en muchas ocasiones de, del rollo de cobre que es el único que está hecho en, en un metal y que además es bastante enigmático su contenido, pero luego la mayoría, la mayoría responden a Una, un material que es un, una suerte de pergamino en muchos casos que está hecho a partir de, de piel de, de un animal, una piel de animal que lo que se hace es que se va rascando como que se va puliendo, se le va quitando todo el pelo la grasa y se utiliza para escribir en, en, el, en el. ¿no? Entonces, como digo, la mayoría de estos, manu de estos eh, manuscritos del mar muerto están hechos sobre esa superficie sobre ese soporte, pero resulta que hay uno que siempre llamaba mucho la atención a los investigadores, que es el denominado manuscrito del templo y este manuscrito ya presentaba, como digo características muy distintivas por ejemplo era más delgado que los demás apenas tenía una décima de milímetro eh, lo cual como digo les hace bastante le hace bastante poco común y luego la longitud estamos hablando de que tiene casi bueno tiene algo más de 8 metros y sin embargo cuando lo recuperaron a pesar de ser un manuscrito tan grande y a pesar de haber transcurrido 2000 años porque los manuscritos del mar muerto eh, aparecen a mediados del siglo 20 y empiezan a descubrirse en el interior de unas cuevas pues ahí eh, al lado de, de este mar pues resulta que estaba bastante bien conservado. Entonces, claro, todo esto, como digo, había intrigado bastante a los investigadores hasta que ahora, por fin, se han reunido eh, miembros del MIT, de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Hamburgo. Han empezado a hacer una serie de análisis químicos, también aplicando el microscopio de electrones, para tratar de desentrañar la sustancia con la cual está, hecha, eh, está hecho este manuscrito. Y, efectivamente, se han encontrado que presenta una, serie de, una concentración de, de sales, de un compuesto de sales de sulfuro, de sodio y de calcio, con el que al parecer impregnaron la superficie de este manuscrito, justo además por el lado que habitualmente se utilizaba para escribir. Normalmente se pulía el, el pergamino por la cara donde estaba el pelo del animal, Y sin embargo, eh, ahí no se escribía, o sea, perdón, ahí era donde se escribía y no al revés, ¿no? Bueno, pues este manuscrito, como digo, también incluso en eso, iba un poco a la contra de, de la práctica dominante. Bueno, pues esto demuestra que esta técnica, que no se volvió a utilizar más, no se ha detectado en ningún otro sitio, no volvió, cuando luego se utiliza, se populariza mucho el uso de los pergaminos durante la Edad Media, eh, no, se, no se ha detectado tampoco que esto se utilizara, parece que, por lo tanto, alguien la descubrió, fue muy, dura, muy duradera y sin embargo ahí quedó la cosa y entonces ahora tratan de investigar a ver si son capaces de ver si fue eh, un poco el ingenio de un artesano de la época el que aplicó y el que descubrió este esta técnica o bien era una técnica importada de otro lugar también piensan que es un poco algo que es muy interesante cuando hablamos de los opars, ¿no? eh, el hecho de Que hay veces que hay habido técnicas en el pasado muy avanzadas que todavía pueden ser, servir para seguir inspirando a, a científicos de, de nuestro tiempo. ¿no? Entonces ellos consideran que incluso este tipo de análisis puede servir muy bien para luego ver, eh, por ejemplo, eh, ver si algunos manuscritos son falsos o no viendo que esa técnica es única, pues ver si realmente luego otros coinciden y aplicarles un criterio de, de veracidad, ¿no? Así que, bueno, como digo, muy muy sorprendente porque es un secreto más, que en este caso no está en la letra del manuscrito, sino en el soporte que, que la contiene. Ingenio y un poquito de mala leche tienen algunos de nuestros oyentes, con el muy rosaventos en Twitter, uno de nuestros oyentes en ABS. A propósito de eso que decíamos de sexo con alienígenas, nos mandan una fotografía de Mickey Rook actual, ¿eh? Eh, y, y la verdad es que sí, está un poquito rarito. Eh, también eh, vamos a comentar, me parece, Amado Martínez, interesantísimo ese estudio que se ha efectuado sobre los, sobre los encuentros cercanos a la muerte. Un estudio con miles y miles de personas en 35 países y una de cada 10, el 10% ha certificado que ha vivido esa experiencia. Nuevos estudios sobre las ECM, sí, y la verdad es que una de cada 10, 10%, creo que es eh, hasta la fecha la estadística más alta de los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Es uno de los motivos por los que ha llamado tanto la atención. Los resultados eh, se presentaron este verano en el quinto Congreso de la Academia Europea de Neurología. Ah, o sea, que, que eso fue ayer, lo que pasa es que con tantas lluvias que hemos tenido en España, pues parece que el verano era una cosa muy lejana. Y lo ha realizado un equipo internacional de diferentes universidades y hospitales de Dinamarca, Alemania y Noruega. Y lo han realizado en 33 países diferentes y con más de 1.000 personas. Los resultados son curiosos, pues eso, pues eso de que uno de cada 10 lo tiene. Eh, se han centrado sobre todo en las experiencias fuera del cuerpo, las sensaciones del alma succionada, el túnel oscuro con la luz brillante. Y otra cosa muy importante. Yo me acuerdo que cuando publiqué la prueba dije que eh, alrededor de un 50% tenían experiencias desagradables, que no todo era paz, amor y que no todos se sentían bien. Me acuerdo que cierta persona dijo, no, no, eso no es verdad, no es verdad, porque eso no es verdad, son cosas mínimas. ¿eh? O sea que a la gente no le gusta hablar de eso. Bueno, pues este estudio dice que para el 73% de las personas esta experiencia es desagradable. Y además eh, relatan eh, sentir un demonio en su pecho mientras duermen, es un síntoma muy común, además, en la parálisis del sueño y quienes lo hayan padecido les sonará. El 87% tiene una percepción anormal del tiempo, el 65% velocidad de pensamiento excepcional, el 63% sentidos excepcionalmente vívidos y el 53% del cuerpo separado del cuerpo, eso es lo que sienten. Pero lo importante de este estudio, aparte de estas estadísticas, es la conexión que establece entre la parálisis del sueño y las FMs. El neurólogo principal de la investigación dice que confirmamos la asociación de experiencias, cercanas a la muerte con la intrusión del sueño REM. Aunque la asociación no es casualidad, identificar los mecanismos fisiológicos detrás de la, in de la intrusión del sueño REM en la vigilia podría avanzar en nuestra comprensión de la CPM. Por lo tanto, estamos ante un nuevo campo de estudio y una nueva fórmula, una nueva técnica, un nuevo eh, objetivo a la hora de, de adentrarnos en la investigación de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, yo creo que además eso es muy interesante porque en muchas ocasiones parece como que las ECM son una experiencia única, como que es casi algo monolítico, y a lo mejor lo que nos encontramos es que es una amalgama de diferentes experiencias, percepciones individuales que están bien como si fuera una especie de puzzle que se va conjuntando de una determinada manera que están bien, un, a veces, como tratan de, de, de investigarlo, ¿no? Muchos científicos el tratar de desmenuzar las diferentes partes y ver, bueno, pues por ejemplo, el efecto Túnel, pues se produce, por un, puede ir aislado, no siempre puede ir a lo mejor asociado a una ECM, ¿no? Eh, la sensación De, de paz, la sensación de omnisciencia, de que lo sabes todo, etcétera, etcétera, bueno, o lo de ver determinadas personas o tener esos flashes del pasado pueden producirse en otros contextos fuera de la ECM, o bien como un todo, y hay veces que te dicen que, que con todo y con eso no, como que la suma del todo es distinto que, que las partes, ¿no? o sea, que el todo es superior a la suma de las partes, ¿no? y bueno, pero es que aquí también se han hecho experimentos, hace poco se hizo uno con comprobando si los viajes a través de, por ejemplo del principio activo de la ayahuasca eran similares a las ECM, y se hizo, se les pasaron una serie de tests a personas que habían tenido las ECM y que habían tenido las experiencias de, de de ayahuasca y encontraron bastantes analogías. Lo ideal hubiera sido que hubieran participado en la prueba gente que había tenido FMs para ver si realmente la experiencia con la ingesta es que de ayahuasca. Yo tengo el caso no. de una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte y que había ingerido también yaje en determinadas ocasiones. Esta tuvo la experiencia cercana a la muerte durante los tres meses que estuvo en coma y luego años después tuvo experiencias eh, tomando yaje. Y me dijo que era exactamente lo mismo. Manuel, ¿va a comenzar el juicio contra aquellas personas a que han presentado una serie de datos, una serie de informes que finalmente resultaron que tenían un objetivo falsear el origen del cristianismo? Sí, no nos tenemos que ir muy lejos, aquí en España Esta fue una historia que tuvo bastante recorrido Juanjo como historiador seguramente la recordará bien cuando se anunció que en el yacimiento arqueológico de Iruña, Beleya En, ...en Escadi se habían descubierto cientos y cientos de piezas... ...que originalmente fueron datadas uh -huh. eh, como realmente antiguas, como, como genuinas... ...pero en las que aparecían eh, no sólo caracteres eh, e inscripciones en euskera... ...también jeroglíficos, también caracteres en latín y en griego... ...sino que además, y esto ya fue el pelotazo que le dio la proyección internacional... ...lo que supuestamente sería... ...la primera, la más antigua representación... ...de Jesús de Nazaret crucificado en la cruz... ...claro, imagínate eso... ...vamos, tú de, de atapuerca... ...eso montó un follón eh, tremendo... ...y la empresa adjuditaria para llevar a cabo las excavaciones... ...recibió una generosa subvención... ...del de, de ayuntamiento... Eh, para eh, continuar con las, con las investigaciones. Estamos hablando de mucho dinero. Pero claro, los investigadores, la Diputación de Álava, que eres, es la propietaria legal del emplazamiento de... de Del, del yacimiento arqueológico pidió una segunda opinión porque los arqueólogos relacionados o supuestos arqueólogos relacionados con las, los descubridores de este gran hallazgo eh, aseguraban y perjuraban, oye, no, no, esto es un hito en la historia de la humanidad esto nos va a poner en el mapa, esto va a ser la leche claro, para los responsables políticos eso suena muy bien así que si hay que soltar pasta, pues se suelta una, con mucha generosidad Y, finalmente, cuando la Diputación de Álava pidió a varios expertos independientes una segunda opinión sobre esas inscripciones, efectivamente, y esto es lo interesante de esta historia, las piezas, las cerámicas, las vasijas analizadas eran antiguas, eran de la época romana, eran incluso anteriores. Pero, Pero las, las inscripciones... inscripciones no. Amigo. Claro. Entonces, claro, aquí el delito por el que ahora se acaba de poner fecha para el juicio... Contra... Destruir patrimonio. Exactamente, claro. exactamente. Eh, empezó además... Eh, es muy interesante la historia. Porque se les fue la mano a estos, a estos descubridores entusiastas. Y, por ejemplo, colocaban en algunas de las piezas el nombre de Octavio Augusto cuando en la época solo se referían a él como Augusto. Esta fue una de las cosas que a los investigadores les sonó rara. Dijeron... Mm". Esto, esto suena, suena extraño. Y a partir de ahí se descubrió que todo era un gigantesco fraude. Las pericias de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que ahora son utilizadas como pruebas en este juicio que, que, que va a salir, hace que se pidan penas de más de cinco años de prisión al principal responsable Eh, a, a, o al, ...por lo menos al principal imputado... ...Eliseo Gil Zubillaga... Eh, ...la diputación se ha personado como acusación particular... Eh, ...subiendo la pena hasta siete años y también se piden penas para dos de sus colaboradores, así que podríamos encontrarnos ante uno de los fraudes más escandalosos de la historia de la arqueología española. Pero, pero es burdo... a mí yo lo que no puedo entender es que por lo que he visto incluso colocaban el Inri, una serie de cosas. I want to believe, Juanjo. ...cuando no, no, quieres no, no, creer? No, porque pues, luego esas piezas crees. a ver, tú, tú esas piezas no las vas a trabajar a lo mejor siempre el mismo arqueólogo, tú lo vas a llevar a un laboratorio, ¿sabes? Es decir, que luego va a haber otra serie, esas piezas al final tienen equipos interdisciplinares. Entonces, yo tengo mucho interés en cómo se desarrolla el juicio para para ver cómo se les ocurrió hacer esa cosa tan burda, ¿sabes? Si fueron ellos... A ver, esto es el intento más reciente que ha habido de intentar también cambiar la historia de España, de falsificar la historia de España. Claro. Debido a lo largo de la historia, unos cuantos Muy gordos a través de la arqueología, súper interesantes. O sea, y están los plomos de los libros plumbios del Sacromonte, por ejemplo, que eso intentó cambiar absolutamente la historia de España, o los falsos cronicones también en el siglo XVI-XVII. Y, y, y en el siglo XIX también con algunos objetos ibéricos y tal, y es muy. Si hubieran triunfado, realmente tendríamos otra perspectiva muy distinta de cómo fue el pasado de, de nuestro país. Increíble, y si aleazgo... les soltaron, por dar el dato simplemente, 3.7 millones de euros. ...esos que alguien quiso creerse... ...que las piezas eran auténticas. Increíble hallazgo de los restos... ...de lo que puede ser un continente perdido... ...está sepultado en el sur de Europa... ...se llama Gran Adriá. Efectivamente, y dicen que... ...está distribuido en más de 30 países... Pero bueno, esto es lo que están reconstruyendo un grupo de geólogos y llevan pues durante una década intentando seguir, seguir la pista de, de este uh -huh. continente y es un, un continente que claro, es muy antiguo y la, los restos van desde España a Irán. Y, y bueno, para que os hagáis una idea, pues eh, dicen que los únicos restos visibles son piedras calizas y otras rocas en cadenas montañosas de, de la zona de, de Europa. Pero claro, ¿de dónde viene este, este continente? El Adria, como lo denominan los geólogos, pues dicen que, que viene, claro, de cuando era solamente un continente unido, que, que unía, pues imaginaros, África hace más de doscientos millones de años y estaba unido pues América del Sur, África, Australia... ...la Antártida, el subcontinente indio... ...y la península arábiga... ...luego eso se fue desuniendo... ...y entonces pues... ...este eh, resto de continente... ...se quedó perdido... ...y ahora lo han ido poquito a poco... ...este grupo de geólogos encontrando... ...y lo han localizado... ...y dicen que va en una franja desde Turín... ...a través del mar Adriático... ...hasta el talón de la bota... ...que tiene forma italiana... ...con lo cual pues bueno... ...de momento están ahí desperdigado por diferentes lugares y es, se conoce como el Gran, el gran Adria. Algunos lo van a utilizar para tratar de reflotar a la Atlántida, ya verás. Ah, bueno, claro, claro. Oye, todo lo que sea restos y encima está en sumergidos, de, pues imagínate. De hecho, la Atlántida, el mito, a partir del relato de la, Platón, habla de un continente perdido, pero que se encontraría en lo que se puede identificar como el Mediterráneo. Bueno, a partir, más allá de las columnas de Hércules, pero también el problema es que no, no hay ningún candidato que yo conozca, ¿eh? ningún candidato que cumpla todo lo que dice el mito según Platón, porque él habla de 9.000 o sea, años de antigüedad, me parece que son los que los que menciona, más allá de las columnas de Hércules, esto en principio no estaría más allá de las columnas de Hércules, no estaría ahí a partir en la zona de la sería mucho más antiguo que, que esos 9.000 años, uh -huh. o sea que el problema es eso, que te coincida todo lo que dice Platón, no hay ningún candidato. Tienes candidatos, lugares, que hay dos o tres aspectos que pueden coincidir con el mito, pero una un 90%, digamos, que yo sepa, no hay no hay ninguno, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Habéis visto el baloncesto hoy? Yo un ratito, sí. Un rato, sí. Una maravilla. Eh, España se ha impuesto Argentina, ¿no? Eh, Además con bastante eh, decíamos, distancia. Sí, sí, ayer eh, decíamos eh, el mundial, el mundo básquet, el ganador va a hablar español, porque la final era España-Argentina. La semifinal hace 13 años eh, que vivimos todos, era España-Argentina, ganó de un punto, está ha ganado de, de 20 puntos. España. De 20, de 20. Y Kobe Bryan sí. creo que le ha dado a, a, a Rudy, le ha dado el, el premio, ¿no? la Esta de campeón. Eso mundial. no lo a estado Creo que el sí, final sí, no. sí, ha sido tremendo. Eh, y Ricky Rubí ha sido encarardonado con todo. Eh, el mejor jugador de la final, el mejor jugador del torneo, ha sido la confirmación definitiva de Ricky Rubio. Esta final, en el Mundial, España gana ganado a Argentina, en donde, por cierto, donde, por cierto, no en baloncesto, pero sí en fútbol, los Barra bravas son los más importantes y los eh, más eh, tenaces en eh, eh, del mundo del fútbol. Bueno, pues se han vinculado y han sido vinculados al mundo de la brujería. Sí Bueno, por pues no llamarles otra cosa Pero no, no son Los barras argentinos Sino tenemos que desplazarnos a Honduras Donde, pues como en todos lados Eso no, no es monopolio De las hinchadas Ultras argentinas En Honduras, eh, hace unos días Se eh, produjo un lamentable Percance en el que cuatro jóvenes De dos Hinchadas rivales perdieron la vida Y los Vídeos de seguridad, de videovigilancia, que registraron el momento en el que se producen los incidentes, son abrumadores, son terribles. La paliza, bueno, murieron uh -huh. a, a golpes, murieron de, de una paliza eh, espectacular. Y uno de los psiquiatras forenses, el doctor Javier Ucles que fue entrevistado por los medios hondureños y dio su opinión al respecto, ha hecho unas declaraciones un poco desafortunadas, porque él concluye que la única explicación para él, para esa salvajada, para esa brutalidad, me imagino que no tiene mucha experiencia como psiquiatra forense, es que sea algo, una especie de ritual diabólico, porque incluso después de muertos continuaban golpeándoles, dándoles patadas, bueno, eh, claro, eh, sí, vamos, evidentemente... violencia por violencia. Sí, pero bueno, que es relativamente habitual, o sea, en España... Y ojo, y un error, eh, efectivamente, no es tan vinculado solamente a Argentina, pero sí el término barra bravas claro, tiene claro, su origen en Argentina con los aficionados, algunos de los aficionados de River Plate, creo que es, ¿no? Pero se atribuye esa denominación barras bravas a todos los grupos, eh, a todos los juridenses eh, de cualquier América, equipo América, de fútbol en América. ¿no? Sí. Pues pues eh, como te decía, él le hace en una entrevista muy curiosa en el que intenta justificar esa, esa violencia de la única manera que se le ocurre y es como una especie de rito satánico porque hay que ser personas muy malvadas para expresar ese tipo de, de brutalidad y esto es algo que ocurre, con, yo me he encontrado con mucha frecuencia cuando he investigado los cultos satánicos como desde fuera se atribuye al diablo cualquier cosa o sea, ¿quién es el responsable de las torres gemelas? el diablo Lo del 11S, pues el diablo. ¿El que venda al cácer? Pues el diablo. ¿Quién mató a, a Manolete? A el <risa> sí, pues también tenía cuernos. Era el diablo, evidentemente, el que mató a Manolete. Y en este caso, no, yo creo que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. Hay otra serie de condicionantes más relacionados con las tribus urbanas, con otro tipo de cosas, eh, y que podría llegar a... a, a a sugerirse una especie de instinto tribal o ritualista, pero nada que tenga que ver con el satanismo, ni con la brujería... Pero es como ni que con la la, la noticia estilo. que ha salido también hoy sobre la, la fosa comunista tan terrible, que han encontrado más restos en Juárez, pues que digan que también que son rituales satánicos. No, claro, no pero Yo que entiendo que los periodistas que no están formados en estos temas, tú sí revisas la, la, la historia criminal española en... ...pero con muchísima frecuencia... Y, y, ...y es una de las conspiraciones... ...más recurrentes, de hecho... ...en el caso Madeleine está presente... ...en el caso de Asunta está presente... ...yo hace unos días estuve... ...en el lugar, en el altar... ...que se ha hecho en el lugar donde se encontró el cuerpo... ...de, de esta niña en Negreira, ...cerca de Santiago de Compostela... ...en el caso Alcácer, por supuesto... ...con aquella historia de la cruz de Caravaca... ...son ritos satánicos... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...todos los casos de supuestos crímenes satánicos que ha habido en España, el, el, el del caso del Albaicín, el caso de Encarnación Guardia, el de Álvaro Bustos, lo hemos comentado mil veces, han sido justo lo contrario, crímenes que han cometido cristianos, creyendo que estaban expulsando al demonio del cuerpo. Sí, que estaban... eso no pues tiene bien. nada que ver con el satanismo. Bueno, en el caso el... a lo mejor este de las barra, de los brava, barras bravas, a lo mejor también hay un intento de demonizarlos, ¿no? ya de por sí claro, de estigmatizarlos claro, más, ¿no? sí, es de sí, sí. hacerlos más violentos de lo que son y de encima ya ese tipo de prácticas, pues bueno, señalarlos más. Tenemos el eh, luna llena, cuando se dice eso se piensa y, y se cree, va a haber eh, más, eh, más eh, cosas, más crímenes, parece que altera. La luna y las fases de la luna al comportamiento. No está claro científicamente que eso ocurra, pero hay nuevas informaciones, Silvia. Bueno, sobre todo en el caso de, de una persona, un ingeniero, pues que estaba viendo que tenía unas alteraciones muy grandes. Entonces él pues veía que tenía un comportamiento, tenía fantasías suicidas, pues escuchaba cosas que no estaban allí. ¿Excelería el y, pelo y, especialmente? Pues estaba realmente preocupado porque no llegaba a crecer el pelo ni aullaba, pero sí tenía pues comportamientos erráticos, incluso como era una persona muy concienzuda, iba apuntando un poco lo que le estaba ocurriendo. Entonces, pues por ejemplo, pasaba de tener insomnio a estar durmiendo 12 horas. O sea, que eran unos contrastes tremendos. Eso me pasa a mí. Sí, pero bueno, eso es porque tú y lo y haces da, voluntariamente. Me da, me da igual la luna. Bueno, pues él tomaba ese registro meticuloso. Y bueno, pues este psiquiatra empezó a seguir un poco su, su caso y descubrió que este señor, en realidad, lo que le afectaba era los cambios de la luna que cambiaba de, de patrones y cambiaba de ánimo totalmente que dependiendo si seguía el ascenso o caída de los océanos en la tierra un poco el efecto de la luna pues así él ...era cómo se comportaba... ...no sabemos si ha conseguido corregir... ...este problema que estaba teniendo... ...o si al final pues... Eh, ...lo que tiene que hacer es relajarse... ...y directamente abrazar a la Luna... ...y a convertirse en hombre luego, ...que a lo mejor es lo que, que está ahí... ...tiene su duelo interior... ...pero ciertamente tiene, tiene ese problema... ...con la gra gravitación de la Luna... ...y bueno pues ya veremos al final... ...cómo se resolverá... ...y si conseguirá tener... Un ritmo de vida más normal bueno, y más controlado. Pero puede ser incluso a lo mejor al revés. Quiero decir, que él se haya obsesionado con el tema de la luna y ahora sí. sea psicosomático. Es decir, que va siguiendo un poco alterando su cuerpo en función de la de cómo está la luna. No se lo está en principio, ¿no? él no lo no lo unía, ha sido el psiquiatra quien lo ha unido. Objetivamente, ah, porque esto es una cosa o sea, que el esto psiquiatra sí, está sí puede... peor todavía <ríe> que, que... Eso sí es interesante. Que, tal, suele pasar. Esto sí es algo que se puede estudiar empíricamente. Es cierto que hay una leyenda urbana más muy recurrente y que no hay manera de echarla para atrás, eso de que hay más crímenes cuando hay luna llena y demás Y hay Se otra cosa Oye, una sí, sí. cosa y eso es, es, perdona es al revés Que haya más delitos cuando hay luna nueva porque hay menos visibilidad Lo, de, sí, lo sí. de la luna yo no sé, pero yo recuerdo perfectamente cuando di a luz que había un overbooking de embarazadas en el paritorio y la ginecóloga decía es que hay luna llena Sí, eso sí, y lo dicen los ginecólogos, lo dicen los enfermeros, eh, que también decían, he visto entrar a tal cantante con tal bailarín eh, pegados... Eh, Pero es una leyenda, eh, no deja de ser una leyenda. Eh, claro que hay Uber Booking en los paritorios, eh, pero es culpa del sistema de seguridad social y de los políticos, no es culpa de, de la luna. No, no, eso eso también puede ser, pero en este caso era, y lo tenían, me imagino, por estadística o, o lo que fuera, pero coincidía y decían, cuando hay luna llena hay más visitas. Porque eres un escéptico, pero yo recuerdo perfectamente mamás. que el día que vi el vídeo de Ricky Martin en el armario había luna llena. Sí, sí, exacto, perfectamente. Exacto. Oye, hoy va a cambiar, hoy ha cambiado un poquito eso, eh, los españoles son un poco más felices eh, a partir de las dos, el eh, mundo básquet, el trufo de España ha sido muy importante, pero las estadísticas nos dicen, Bado Martínez, que somos los segundos más infelices en Europa y eh, los más infelices, no los segundos más infelices de Europa, sino los más infelices en Europa y los segundos de todo el mundo. Eh, pues sí, eh, ¿cómo te quedas? Los españoles son los más infelices de toda Europa y los segundos del mundo, según el informe Ipsos Global Advisor o Global Happiness, que además pues es el que han hecho este año, este 2019, después en de este 28 estudio países. Después de este estudio se entiende, yo es que soy gallego, yo soy catalán, yo soy vasco. No. <risa> ¿Pero ¿qué, yeah. qué, qué parámetros han tenido en cuenta para llegar a esa conclusión? Claro, ellos han hecho una serie de preguntas, de encuestas, eh, y lo que lo que han dicho los españoles es que solo el 46% se declara feliz, que esto parece ser que es una estadística muy baja en comparación con otros países y en comparación con años anteriores, y porque también ha caído la estadística de la felicidad en seis puntos en todo el mundo, ha ido decreciendo, y es los segundos más infelices del mundo porque... Eh, Vale, parece que no estamos muy contentos o que las cosas que nos producen más o menos satisfacción han ido decreciendo y eh, solo lo superan los argentinos, además en un 34%, ¿Sí? solo un 34%. Pues hoy no, hoy, nos, hoy no. Hoy nos, hemos, hoy nos hemos igualado, hoy nos hemos cogido. No, Qué curioso, quiere decir ¿eh? que nos superan en infelicidad. Pues, Solo ah, el bueno. 34% de los argentinos, ah, o sea, entonces, todavía menos. Eh, entonces les hemos hundido, por <risa> hemos terminado de hundir. Vean, ¿Qué nos hace felices según estas, estas encuestas a los españoles? Bueno, pues a los españoles. Lo que nos hace felices o lo que nos produce satisfacción general en la vida es la salud, los hijos, las relaciones sentimentales. No, aspectos que, bueno, pues eh, realmente son los que importan. ¿no? Eh, para los españoles el dinero no da la felicidad, no es uno de los medidores o predictores de satisfacción, pero sí la seguridad personal Y sentir que la vida eh, tiene sentido. ¿Este estudio dice algo sobre si los españoles son mentirosos? Hombre, obviamente es un estudio basado en preguntas y respuestas. No hemos puesto ahí el tránsito ni máquina de la verdad para saber si... Pero, me, no, pero eso es porque no les pilló tomando el aperitivo. Si les llegara a pillar tomando el aperitivo estarían muy contentos. O, o porque han viajado poco, porque realmente También. yo creo que España es uno de los mejores países para vivir y, y no quiero mencionar a otros países. Bien, los más felices son los, los británicos y los franceses de toda Europa. Bien, mira, mira que no me lo mundo... creo. Para bueno, nada, <ríe> vamos, o sea... Brexit. Y en el mundo los, los australianos. Los canadienses. Si no existen. Si lo la... comentábamos el otro día. Por eso la... son felices, porque no existen. Exactamente, porque están ahí como alejados que con ellos no va la cosa, para arriba, para abajo y Están más felices que bomba Igual es por eso. Sí, sí. Juan José Chezoro. El invento de un motor, vamos a hablar ahora, un motor que gasta un 50% menos de energía, consume un 50% menos de energía de la que eh, se esperaba. Esto no es la energía de punto cero, pero eh, se parece y se acerca. Pero el inventor, el descubridor, tiene una queja y es que parece que no interesa desarrollar eso. Sí, ha habido varios diarios que, que en los últimos meses sobre todo diarios vascos que han estado comentando y entrevistando a, a Fernando Brizuela que es un corredor de, de rallies y a la vez es un mecánico de Baracaldo que ahora vive en Sestao y que bueno, incluso llegó a ser campeón de la Copa de España de rally en 1987 ¿no? o sea que, que bueno, es una persona conocida. Y que y, sabe de lo que habla Y que lleva pues, toda la vida trabajando ¿no? con, con motores y entonces él comenta que ha desarrollado Efectivamente eso, un motor, eh, no es un motor nuevo porque él intentó hacer un motor desde cero, tenía la idea de hacer un motor desde cero, pero claro necesitaba, creo que mencionaba como unos 300.000 euros para realmente desarrollar un prototipo y no consiguió ningún patrocinador para hacerlo. Entonces lo que ha hecho ha sido una modificación sobre un motor ya existente de gasolina, cambiando determinados cilindros y añadiendo una serie de piezas a los cilindros, bueno hay una serie de, de aspectos ahí técnicos. Pero, según comenta, es un eh, motor muy ultra eficiente porque baja el consumo al 50%, por lo tanto contamina bastante menos, es bastante más ecológico que los convencionales, o por lo menos que el motor original, que llevamos uh -huh. antes de modificarlo, y sin embargo mantiene la misma potencia. Eh, lo que él está es bastante frustrado por lo que comenta, claro, solo tenemos la información o yo no he localizado nada más que la información que él da a través de, de las entrevistas, porque no ha conseguido que nadie ni le llame, ni nadie se interese por este motor, él quiere hacer la patente que la patente quede en el, en el País Vasco, o que quede en toda España, que además se desarrolle pues aquí, pero nadie le, le escucha y ya está apostando porque por ir fuera España pero sobre todo ya está hablando de contactar con, con Estados Unidos, entonces un poco Interesante este tipo de. que ya nos ha pasado, nos pasó en tiempo con el submarino de Isaac Peral, por ejemplo, por irnos a, a épocas muy, muy remotas, ¿no? Con el autogiro. Y es una. es una pena. No sé, hasta él dice que, claro, piensa que, que a lo mejor eh, uno de los problemas que tienen. Porque comentan que ya tienen todo hecho, ya han hecho los prototipos, funcionan. Pero dicen que a lo mejor hay mucha gente que se piensa que como dos personas, porque bueno, aunque habla eh, Brizuela, también hay otra. otro compañero suyo que ha estado ha estado también en este desarrollo. Pero dice que, claro, que como es posible, a lo mejor. Que no haya una casa oficial detrás, ¿no? No sé, un desarrollo como tecnológico, sino que dos personas como que están desafiando a toda la industria automovilística, ¿no? Con toda la trayectoria que tiene, los equipos técnicos, científicos, ingenieros que hay detrás, y estas dos personas, que parece que no tienen tampoco una formación excepcional... Pues han logrado esto. Ellos dicen que son capaces de demostrarlo y que quieren ir a por todas con la, con la patente. Pero sería un tránsito entre el motor que se conoce ahora y luego el eléctrico, ¿no? Porque se supone que este el, el fin es ese, claro. Este va a gasolina. Ellos dicen primero que, claro, que de momento sobre la modificación, pero creen que lo pueden hacer desde cero, que era la idea original. Claro, dice que esto creo que le costó eh, financiar este, esta investigación, creo que eran como unos 15.000 euros o algo así. Hacerlo entero, según comenta, 300.000. Y luego dice que además se podría intentar según comenta, se podría incluso modificar otro tipo de motores que no fueran de gasolina que es desarrollo y luego él eh, tiene también otra serie de inventos y de patentes de otro tipo, con energía solar por ejemplo también ha trabajado, pero bueno está sobre todo es un poco un llamamiento ha salido salió primero en prensa local en, pues, en el correo de ella, ha salido también ya en nacional, en el ABC y a ver si alguien le, le escucha y se puede comprobar que realmente esto es así. ¿Qué deberíamos hacer si descubrimos una civilización alienígena? Esa pregunta se ha trasladado a dos mil personas y la respuesta mayoritaria es que decida otro. Ah, yo pensaba que era hacer croquetas, que le gusta a todo sí. el mundo. ¿no? no, yo después de lo que ha dicho Mado, Claro. Hacer sexo. Claro. ¿no? Sí, pues esta es una... Mientras haces croquetas también. Bueno, oye, cada o cual, picas con sus o fantasías. Por lo menos no, picoteas. No. picoteas, picoteas de estaba, está la gente como estaba yo esta noche. A mí no me preguntes, ¿eh? Pues decía, ¿es, ¿Es a, mí? ¿Tú a mí? No sé. Esto es una historia curiosa, es una iniciativa eh, particular que se ha hecho consultando a dos mil personas cuál sería su opinión en el caso de encontrar una civilización inteligente alienígena, evidentemente, no vida a nivel de microorganismos, pero que es algo que se está repitiendo mucho últimamente. Aquí en varias ocasiones hemos traído ya encuestas. A mí esto también me llama mucho la atención, que cada vez más empresas eh, serias o más medios de comunicación mm, generalistas, eh, en la temporada pasada comentábamos la encuesta que organizó La Razón aquí en, en, en España, Eh, se preocupan por el tema de la creencia en la vida extraterrestre, pero eh, a pesar de que hace. uno de los mitos más recurrentes para justificar la teoría de la conspiración en cuanto al secretismo gubernamental por el tema OVNI es que la humanidad no está preparada para conocer esa noticia, no es verdad. Uh -huh. Todas las encuestas que se están realizando últimamente muestran eh, yo recuerdo una la temporada pasada que me llamó mucho la atención cuando eh, un periodista norteamericano entrevistó a líderes de todas las religiones del planeta el Dalai Lama a los líderes de las comunidades islámicas judías cristianos evangélicos católicos y todos coincidían en que no supondría un conflicto con la tradición con la tradición religiosa de sus respectivos cultos, el contactar con una civilización extraterrestre. Por lo tanto, esa justificación de que los gobiernos nos ocultan la verdad porque sería un catastrófico para la humanidad, no suicidaríamos en masa, parece que no es cierto. Y en esta última ocasión parece que lo que refleja esta encuesta es simplemente desinterés. O sea, que, Vamos, es que ya nada. Que es que nos importa un pito, que haya extraterrestres o no haya pero, extraterrestres. Yo, yo, Eso es pero, lo que he dicho no yo, lo preocupes. que dije yo en una ocasión cuando decía, ¿qué pasaría el día de contacto? Lo que importa es el Madrid-Barcelona de fútbol, no que haya o no haya o contactemos Bueno, a, a ti el de baloncesto. No, no. A ti le valo no, <risa> A mí me interesaría más eso. Eh, el Madrid-Barcelona eh, de fútbol no me interesa más. tú imagínate sí, pero... una invasión tipo Independence Day que empiezan. Yo os sí, diría no es ¿Alucinas? esa la pregunta. Alucina. Esa no es la pregunta. Bueno, evidentemente que nos invadan los extraterrestres como si nos invaden los marroquíes o los franceses. Eso nos preocuparía. Claro, cualquiera. Vamos, hay una invasión. Pero el, el, la cuestión es... El descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, que sería encontrar otras formas de vida inteligente ¿Y vas no a humana? Eso con un de fútbol No, no, pues evidentemente la mayoría de las... Yo esto es una discusión que he tenido muchas veces con gente de mi círculo cercano. Oye, ¿pero tú por qué pierdes tanto tiempo y tanto dinero con eso de los ovnis? ¿Pero eso a quién le importa? Perdonad, pero pero, pero, pero pero en muchas, no en, en muchas no películas de, de estas de ficción que te crean directamente el circo en plan gladiador y ese con los planetas. O sea, que pueden coger al terrícola correspondiente y luchar Hombre, el día que se con el que se va a lunático. Yo, otro lado. yo estoy convencido de que solo es cuestión de tiempo que se descubra vida extraterrestre primero a nivel de microorganismos y después vida extraterrestre inteligente. Es una cuestión de probabilidad. Yo estoy seguro de que quizá nosotros no lo veamos, pero eso va a ocurrir. Pero yo, yo, creo yo, que es que... yo creo que sí, que lo vamos a ver. Ojalá. Sí. Yo pienso que sí. Eh, pero yo ha cambiado que sí, pero... mi opinión al respecto. ¿Va a interesar más? el siguiente partido de fútbol. Desde luego que sí. Claro, Eso va a ser una o, noticia o... de última página. Pero es que yo creo que, a ver... ¿Tú miras la no sé... carrera espacial? O sea, evidentemente el gran momento fue el alunizaje, ¿no? Sí, que sí, acabamos sí. de celebrar. Pero las últimas misiones espaciales... No han nada. Pues es nada de ya... nada. 17, el poco. La cuestión aquí es... Eh, en el ese primero, tipo de preguntas... La primera, el primer amerizaje, sí. Después de que llevemos 4 o 5... O martizaje. Después de que llevemos 400 ya pues interesará más pues eso quién gana el festival eh, de la Oti o qué grande el no, festival o de festival a ver cuanjo es que es muy antiguo Manuel No yo lo que, lo que digo es que en ese no tiempo No sí hace unas cuantas décadas, eh. Tío, que <ríe> yo salía en el nodo en el año Tico, 64 ch, Dejarle que hable. No, que digo que, que yo creo que no sé cómo será el tipo de pregunta, pero yo no me puedo formar una opinión de qué es lo que haría cuando vengan los extraterrestres porque para mí los sacerdotes son como gamusinos, o sea, qué son? ¿Son buenos son malos? ¿Qué forma <ríe> tienen? No es verdad, o sea, tú eso no puedes tampoco, ¿verdad? Porque No, tú no pero, sabes, es decir, tú dices ¿Cómo harías? Claro. Es decir, si no sabes a lo que te enfrentas, es una absoluta incógnita, no puede, no sabes si te despiertan emociones de un tipo de, a de ver, rechazo... A no ver, te me en plan de, No, no, no. Cuando tú le preguntas... Cuando tú le preguntas a alguien ¿cómo quieres por que, que, que que se ¿Cómo? cuando preguntas a alguien por un OVNI, ¿qué piensa usted de los OVNIs? Pues, se responde a lo que piensa de los platillos volantes. Claro. Entonces, como detrás... Por eso tú dices, ¿por qué la gente se perdió el interés por la carrera espacial? Porque ya sabían de qué iba. Y la primera vez emocionó pero cuando tú vas repitiendo la emoción diez veces, se te acaba la emoción. Pero bueno, y, sí, y tienes que buscar sí. otras cosas. Entonces, eh, La primera vez, seguramente, cuando sepas de qué palo van los extraterrestres, eh, ya verás si los quieres o los odias y si tienes que defender o no, o no claro. Y sí. ahí ya veremos como a lo mejor no te interesa tanto bueno, el partido. Y, y, y bueno, bueno si de, cuando descubramos que cine son reptilianos... Nos vamos verás, al cine, Juajo. De reptilianos hablamos en después de las noticias en el bulo eh, del misterio, pero eh, antes os cotapos que... Cuando pase esto quizá nos vamos al fin a ver señales. Ah, bueno, sí, esto es una cuestión eh, bastante interesante porque ha habido. hay uno de los grandes eh, círculos de cereal, de los de los clásicos clásicos que son absolutamente icónicos, que se produjo en el año 2002, eh, apareció en. y es el denominado, le llaman el alienígena con una pizza, porque es un alienígena que tipo gris, Que eh, lleva un disco que estaba escrito un mensaje en inglés con el código ASCI y era un mensaje espectacular que ha sido replicando en todos los libros y en todas las revistas especializadas que tratan el tema de, de los círculos de cereal, que ha sido autentificado por los principales investigadores. Como que es auténtico. Como que es auténtico, sí, porque sabéis que luego, bueno, en esta polémica que hay con los círculos de cereal, se supone que hay unos marcadores que indicarían que unos son auténticos y otros son falsos, ¿no? marcadores, por ejemplo, de determinados cambios electromagnéticos dentro, cómo está doblado el tallo, una serie de eh, deformidades que tiene el tallo frente a los que están falsificados, que realmente no tienen ese tipo O sea, tipo que este de... tiene todas las características este buenas. Es más, hay por ejemplo aquí uno de los principales divulgadores de, de la idea de que los eh, círculos de cereal son realmente algo, una anomalía extraterrestre es Vicente Fuentes y él lo tiene catalogado dentro de su libro como auténtico con el aval de los da los nombres de todos los investigadores. Bueno, pues resulta que uno de los principales investigadores que encima está a favor del fenómeno de los círculos de, de cereal es eh, Colin Andrews y él ha confesado en su muro de Facebook que este círculo, que como digo es absolutamente icónico, basta que pongan por internet círculo de cereal Winchester, van a ver a este alienígena con ese disco y ese mensaje que además tenía un texto diciendo que había que desconfiar de las cuestiones que eran falsas y tal... Pues eh, Colin Andrews ha puesto en su muro que él fue contratado y estuvo de asesor de, la, de Disney cuando, para hacer ese círculo de cereal. O matarlo, eh, con, Para promocionar <risa> la película Señales. de, de Magic Claro. Entonces, claro, esto deja ahora mismo que ocurre. Porque si este que había pasado, todo, lo, todo el escrutinio fino de los principales investigadores resultaba que se decía que era auténtico, entonces realmente no existen unos criterios como estos que defienden la anomalía pues van divulgando de un sitio para otro, ¿no? La, la cosa no debe ser tan clara. Así que, bueno, y como digo, la confesión ha descolocado y ha habido luego otros investigadores que han dado con la empresa y con los responsables que realmente lo hicieron. ¡Hala! Hasta aquí la tertulia 00 de esta noche con Emanuel Martínez, Emanuel Carveal y Juan José Cezoro